tiendas, muchos servicios, muchos almacenes, mucha vida y tal. Tiene sus calles, avenidas,

tener que comprar mi coche y tal igual y pagar el, la, la viñeta y tal, no, pero además como la intento es no más visto de la hostia y porque hay muchas empresas interesadas y pues porque pues está el del asfalto que dice que la, el asfalto cuesta y hay que pagar y luego el otro dice, claro, que hay que iluminar la carretera y claro, que pues, cuesta dinero y, y bueno entonces, si se utiliza cual, cualquier vía de la calle o cualquier vía de la ciudad, sea calle avenida, callecuela,

De bueno No hay más. Es así, es así. Punto. Pero bueno, no acaba ahí el tema. El tema sigue con que eh, al ser una ciudad y para que no se gasten mucho las calles y pueda andar toda la gente y tal, pero ahora sí, andar los coches y los vehículos tal, pueden andar, pero vamos a andar todos a 10 por

Técnicamente se puede, las calles permiten ir a más, ¿eh? pero los que controlan ese tema y tal, los, los monipas que están por ahí, que a 10, todo el mundo va Y no es que si el que se pase se le pone en multa, no. Han puesto unas, unas, unas técnicas, unas cosas, para que el coche, pues unas limitaciones al coche, por ejemplo, para que no pueda, pueda ir a más de 10. Y es la única situación que hay, no se conoce más. Lo utiliza toda la gente, toda la gente paga, toda la gente va a 10.

Toda la, toda la gente va en su coche o en su bici o en su moto a 10 o incluso a menos, a 5 depende de lo que haya pagado va a su tienda o a su cine o lo que sea, hay un montón de servicios como el cual otra ciudad, pero siempre bajo esa premisa de que se hace, cualquier movimiento se hace pagando y siempre a muy poca velocidad y, bueno, además de eso hay un montón de controles, hay un montón de, de unipas y tal, y hay un montón de empresas que dicen

está todo bastante contornado, una situación que, que no nos gusta demasiado. Pero bueno, como en cualquier otra gran ciudad, pues no, pues en la periferia pues hay barrios, hay pueblos más pequeños, más libres, más independientes y tal, y bueno, pues imaginaos que hay caseríos, por ahí, fuertos, que en un principio es que no tienen ni carretera. si sí, algunos sí tienen,

está en la ciudad, porque aquí no tiene nada, y dijo, necesitar una carretera. Y contrató una empresa, llamó a una empresa y dijo, eh, a hacer una carretera, que es

Pues alguien dice, joder, qué cojones, ya está, hasta los huevos, perdón si hablo así muy directo y tal, ¿eh? En otros sitios yo habrá leído otra manera, pero aquí no, <risa> soy castaño, joder. Eh, alguien dice, joder, estás hasta las narices, super despacio, paso todo el puñetero día, hasta el paso del puñetero día, con la furoneta, yendo al almacén de pinso y volviendo, tío, estás hasta las narices, a 10, tengo que hacer dos viajes además, paso el puñetero día, y

empezamos a montarlo a ¿no? nuestro lado porque joder, las calles a fin de cuentas es los hace una empresa pero también los podemos hacer nosotros si hacemos mezcla de, de cemento o de maría o de manera, lo que sea, pues puede pues, hacer pues, carretera si tienes conocimiento ¿por qué no? nadie te obliga no hacer o no, nadie te impide hacer y bueno, dice vale, vamos a hacerla hablan los caseros del lado y tal y vamos a hacer pues sobre todo como nos comunicamos entre nosotros

De uno de ellos, vía en el otro y bueno, echar cemento y hacer, hacer carretera, bueno y hacer una carretera. Pero vamos a hacer de la siguiente manera, para que se pueda aprovechar entre todos. Vamos a poner un punto común, un cruce, de aquí una carretera, aquí otra carretera, otra, otra, otra. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Porque así,

también se puede hacer, bueno, pues de una a y tal, se puede, se puede, pero bueno, como han visto que, pues igual si hay montículos y tal, y sería un poco más difícil, lo hacen así, puto. se puede hacer de otra manera, pero pues, lo así. Al final, bueno, pues estos han hecho su, sus calles, en el sus carreteras, pero ¿qué pasa? Pues, pues como han hecho ellos sus carreteras, unas carreteras de puta madre, como la autopista, a tres carriles,

que ha dicho? El alcalde ha dicho el en Munipa, entonces vamos a 10 y vamos a... Y además, no el alcalde de Munipa, normalmente el que sube poner la limitación es un interés comercial. Normalmente, sí, lo ejecutará el alcalde, pero será porque tiene un interés comercial. Pero en este caso, como esto, no tiene ningún interés comercial, lo han hecho para su propio uso y tal. Da... Y de, joder, vamos a ir a lo que dé la carretera. Como la hemos hecho súper segura y tal...

caserío, carga, chif. Lo que antes hacían todo el día, ahora igual en media, ahora no lo tienen hecho. Joder, qué guay. Y además eso no es lo mejor. Lo mejor es que, joder, no paga. porque va a pagar? Ya han pagado haciendo la carretera. Eso ha tenido un costo, efectivamente ya ha tenido un costo. Han pagado entre todos a escote, o, bueno, o igual cada caserío ha, hecho, ha pagado su tramo.

Una vez que han pagado el hacer esa carretera, pues luego ¿no? hay que pagar? No, pues hay ser piedad. Entonces hacen esta especie de, de, de red de carreteras, ahí tienen los basales, y ahí están todo el día, toda hostia. Uno, que es si el pienso que el otro tiene hacer, tal. Entre ellos, una comunicación de puta madre. Además, como han visto, que que pueden ir más rápido a los otros caseríos

y dice, ah, pues yo, o sea, en vez ir a la ciudad yo os voy a poner aquí un almacén de pienso pero para todo ya no es que a mí me, me, me sobra un poco y te lo dejo, ¿no? Para aquí hay que tirar de todo, no solamente para las vacas no me da ahí pues, también por aprovechar a vender pienso a todos y, y ahí saco unas perrillas también un almacén de pienso aquí entonces ya, pues, van allí, pero van a todos hostia no pierden el tiempo, no pagan y otro dice joder, viendo todo lo que hemos hecho, las carreteras y tal

si viene que hay muchos ambulos que no conduce, va a poner un servicio de taxi que ande por ahí dentro, caserío, pues si este en un laburo de aquí, llegue al caserío desde aquí y no tiene coche, se llama al servicio de base de taxi, que vale, coche le lleva y bueno, y si sí, paga el servicio de taxi, pero ya no no ya no paga

Y aquí, hombre, como como tampoco está la vida es estar aquí, de vez en cuando hay que bajar a la ciudad. Pues bueno, pues sí hace una carretera a la gran urbe que, joder, que hay que parar por todo. Y además nos limitan y todo. Y, y además, que, lo, lo, lo raro es que, joder, tú, tú puedes bajar a, a 10 y te dice luego una señal que subir tienes que subir a, a 5 km por hora. ¿Por qué? Pues porque es así. Te bajas a 10 y subes así

más pagando, ¿eh? O sea, no te creas que, no, aquí, todo, todo lo que ha hecho esto, lo que ha hecho el ayuntamiento, todo se paga el uso. Dice, bueno, pues vamos a hacer esta carretera que una nuestra red de carreteras, que hemos hecho entre los servicios, que una con la gran ciudad, pues sí, alguien tiene que la ciudad, poco va a ser toda la vida ahí estar en varios lados, entonces tenemos que bajar. Vale, bien, ¿saben? ¿Saben

que pagar, pero como está, digamos, el uso es compartido por todos, pues este uso lo, lo pagan entre todos. Pues es igual, si, si hay que pagar, digamos, que 100 euros al mes por utilizar estas carreteras, pues ellos dicen, vale, se utiliza por, se paga por el uso. Hay una cuota fija de 100 euros al mes, si vamos a hacer cada uno 10 euros, pillamos una licencia

Más despacio, aquí vamos follados y cuando llegamos aquí pues vamos un poco más despacio pero bueno tampoco podemos vivir siempre allí y bueno, hemos montado un sistema bastante bastante bonito aquí los NASAERIs tienen una una red de carreteras que utilizan entre ellos y bueno pues ellos además aprovechando esa red de carreteras han montado sus propios servicios de taxi o de almacén o tal o cual no pagar, solamente han pagado la construcción cuando tienen que bajar la ciudad pues bueno sabiendo las limitaciones que hay

tienen una especie de salida, digamos, a la ciudad, pero mientras no utilicen esta salida, ahí están, entre lo suyo, pagan mucho menos, van a toda hostia. La situación yo creo que es, si no es ideal, es una situación muy buena. En comparación a esto, con estos que, joder, que pagan por todo, súper despacio, sí, sí, tiene un montón de servicios, que si el estanco, que si no sé qué, joder, pero con unas limitaciones y un control, claro, pues mira, aquí ya, ya hemos hecho que hay municpas, hay intereses comerciales,

Dicen que sí que tienes que ir a velocidad. Pero bueno, aquí digamos, es más territorio libre. No, ¿Habéis entendido un poco la exposición que os he hecho? De... Pues eso mismo, eso mismo, se puede trasladar a, a las redes telecomunicaciones, tele, redes telemáticas, internet, todo eso. Vamos a, a darle ahora a cada uno su nombre. La gran urbe que hay de todo

y de todo, de todo. Te vas y te encuentras de todo. Pero la limitación que tienes que pagar. ¿Entendés? Hay que pagar. De todas todas. Que te el servicio, sea telefónica, Euskaltel, lo que sea, tienes que pagar. A muy poca velocidad, ¿no? Si dices, sí, eh, eh, ahora están diciendo que si 10 megas telefónica, Euskaltel está dando 50 megas, porque dicen que es de fibra, que un, no es fibra, habría mucho que discutir, pero bueno,

Pero 50 megas, nos meten como que 50 más que es la hostia. Es la hostia aquí, porque estamos acostumbrados a mierda de comunicaciones. O sea, vas por ahí por Europa, a la isla de Escoajona, a las que tenemos aquí. Y pagando, cinco veces más, ¿eh? pero bueno. Entonces esto es Internet. Con sus limitaciones de velocidad, la santa tontería de ir a diferentes velocidades. ¿Por qué tú tienes que tardar dos horas

De un punto al otro y a volver igual media hora o al rebel media hora en ir y dos en volver porque, porque a las calles le han doble velocidad según a que en qué sentido vayas vas a una velocidad o vas a otra y además pagas y tal Entonces, esto es internet y esto pues es la futura red de Castaño eh, entre las diferentes casas diferentes

noti, por que sea edificio, ni caso, pode ser cualquier punto. Se crea una red

no es porque no puede ir a más sino porque la telefónica las operadoras les interesa ir vendiendo poco a poco ahora te pongo 3 megas dentro de 6 meses te subo a 6 dentro de un año te subo a 10 la tecnología permite ir a más la fibra de escantel permite ir a incluso a llegar una velocidad de la hostia pero ¿para qué van a poner? si puedo vender ahora menos y dentro de un año un poquito más y ya además me subo la cuota y dentro de dos años subirle otra vez la cuota para que vaya un poco más de velocidad pero a la propia red

la red vía wifi en un principio luego ya hablaremos eh por qué no tiene que ser obligatoriamente vía inalámbrica vía wifi, Pero en principio vamos a cosas que es vía inalámbrica. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo, no tienes que tirar cable y tal, y es mucho más sencillo. Entonces, hacemos una, una red, como hemos dicho, que se pudiera una velocidad muchísimo superior que aquí eh, no con esa tontería de una velocidad a un lado y otra velocidad al sentido. Entonces, aquí

Todas esas ventajas tecnológicas que permite esta red se aprovechan en crear redes exclusivamente para, o en clase de servicios, exclusivamente para, para esta red del barrio. Alguno puede poner un... Bueno, en vez de decir uno, vamos a poner el autor que es el, digamos, el sitio más potente. Ya vamos que esto es el autor Y bueno, pues aquí se nos ocurre poner un servidor...

esto valdrá solamente para la red del barrio. Se podrá hacer luego para que pueda salir por internet y tal, pero en un principio se quiere aprovechar la velocidad y las prestaciones técnicas que ofrece esta red propia, tecnológicamente superior a la otra. Pueden poner pues un servidor de archivos para compartir archivos. Como es una red eh, privada, digamos, no hay ningún problema legal para poner un servidor de archivos, poner ahí películas o que sea y, bueno, pues, se puede coger de ahí. Yo puedo dejar un archivo ahí, el otro

y tal, hace un servicio compartido para el barrio. Hay un montón de servicios que ahora que la tecnología ha evolucionado muchísimo, cuestan dos duros y se puede implantar aquí. La única limitación es la

digamos, la red wifi de Gastaño, la propia red de Gastaño, que servirá incluso, como está conectada a Internet, para que todos los vecinos que se conecten a esta red de Gastaño puedan tener un acceso a Internet. Pero luego, a ver, no es como tener una carretera directa tuya propia para ti, pero normalmente la mayoría de la gente no...

No tiene esa necesidad de tener un, una línea propia. Vaya, para lo que digamos, a la mayoría de ver correos, de páginas e-mails o páginas de, de Internet, y tal, con un, un enlace compartido, una, una conexión Internet compartida, suele ser mm, sobrada. Vamos, suele Entonces, sí, en un principio sirve sí, para eso, y además es lo que suele enganchar a la gente. Puedo dar Internet a todo el barrio. Es legal

que las operadoras ahora estén intentando acojonar es legal lo ha dicho incluso la CMT luego lo veremos, lo, lo veremos si queréis la CMT ya ha dicho claramente lo primero que las eh, el compartir internet en las eh, en, en viviendas en barrios y tal, en, en propiedades de vecinos es absolutamente legal entonces vamos a empezar por ahí, porque mucha gente nos ataca por ahí no, y tal. No, no, no es ilegal en Cataluña

tienen eh, ahora mismo unos 15.000 nodos los nodos son los los puntos de, de conexión tiene unos 15.000 nodos está aumentando exponencialmente o a sea, mes a mes suben muchísimo los nodos conectados y bueno, pues a nivel de, de distancias pues son varios miles de kilómetros de red que han creado ellos porque bueno, esto si ya

Esto es un la red de Castaño, vale, guay. Vale. Aquí está Zamarvís.

todo el que se conecte no va a tener que pagar lo que se paga por una conexión de internet, sino hay una conexión compartida, el gasto se hace entre todos. Con un euro, dos euros, a la mina que se conecte en diez, con dos euros al mes va a soportar para pagar el internet. Eso sí, se ponen eh, recursos técnicos para que alguno,

de turno, que se ponga a descargar sus películas, pille todo el ancho de banda, todo el caudal y los demás, los demás se quedan venas. Se ponen esos recursos. Eh, no se puede conectar cualquiera, sí, hay que controlar un poquito quién se conecta y tal, sobre todo por temas legales, no se puede dejar ahí libre al medrío, pero no es un control social, es un control mínimo que exige el esto de quién se conecta, quién tiene la posibilidad de conectarse, pero luego

Además de internet, he dicho, pues se puede poner, en Cataluña han empezado a poner, bueno, servidores de, de archivos para compartir cualquier cosa, eh, redes para que las diferentes escuelas se comuniquen y hagan proyectos conjuntos, eh, una red de telefonía gratuita entre ellos, porque ya cuando decimos ya que, que las comunicaciones son gratuitas, que mientras se, se de por aquí y no pagamos, oye, pues ¿por qué no, pagamos, no ponemos una centralita de teléfonos y así pues todos los de aquí?,

el tema de teléfonos, que ahora mismo, ya os he dicho que con la tecnología que hay es una chorrada. Um, se pueden hacer muchas cosas. Habrá gente que dirá, joder, ves que yo no tengo ordenador. ¿Para qué leches quiero eso? Bueno, pues para qué leches. Pues eso resulta, como os he dicho, el, el, la limitación es la, la imaginación. Entonces, resulta que si aquí vive un, un abuelete, una llona, ahí está él solo, pues igual si puede, quiere tener un sistema...

ya eso es muy fácil, porque aquí pues hay redes de... hay calles, hay redes de teléfono, hay, hay mil cosas, aquí entonces suele ser muy fácil. El poner eso en un caserío suele costar dinero. Por eso ahora mismo en muchos de los caseríos ni hay internet, ni hay nada. Porque eh, cuesta dinero, las operadoras, que son los que implantan esas comunicaciones, eh, tiran únicamente por criterios comerciales, entonces, a ver, yo os iba a poner una, un enlace o una ciencia de internet en un

ciudad o en un barrio donde puedo captar cientos de clientes. En un caserío tirar kilómetros de, de, de enlace, ¿para qué? Para engancharlo. Un...

Hemos dicho, pues eso que está el abuelo, entonces puede poner un sistema. Permite el sistema, pues habrá que ponerlo, hay que pensar cómo y tal, pero lo principal que es el tener un enlace en un medio de, de de comunicación está implantado lo ha hecho el propio barrio. Entonces será cuestión de ver cómo se hace. <coughs> Otro puede decir, y además, mira, curioses la vida empezó así el tema de wi eh, el que hemos dicho que tenía vacas, que iba siempre con pienso,

aquí el vasario, el curio lo tiene aquí. Y antes se iba todos los días a ver cómo están las vacas y si dar de comer. Dar de comer igual no, porque tiene su sistema automático y tal, pero de vez hay que ver que iba todos los días. Entonces, ya que tiene esa red, eh, hemos dicho que cualquier punto se

Por os digo, a ver, una vez que se implanta una red de telecomunicaciones, sirve para todo. Ahora mismo...

de conexión al teléfono

Nadie controle esas conexiones, siempre y cuando sean entre ellos, porque ya hemos dicho que cuando en el momento que ya pasa por internet, internet ya te controla. Pero mientras no sea

de ahí esos rollos

A nivel de comunicaciones no hay como en internet que dice, no, ahora es que, que vas a, a descargar películas. Como a la psicográfica no les gusta, cuando tú vas a descargar películas te corta. O se va a descargar pero a una velocidad...

para y a vosotros, pues no, pues os daré el evento de bata que, que son los barretti con Galois, eh, en de que eres de de de velocidad, de y, y, bueno, que ya me estoy liado. Eh, poco trata eso. Eh, hemos dicho que son redes eh, libres, abiertas y negras.

Se mantiene la neutralidad en cuanto al, eh, a la ejecución de, de la comunicación. Se limitará por li, por limitaciones técnicas. Si la carretera no da más de sí, pues no da más de sí. Bueno, pues habrá que ver. Igual en vez de una carretera, pues habrá que hacer igual dos. O igual, pues no le haces un carril más. Vale. Pero que sean limitaciones técnicas. Por no dar más la red. Que no sea porque alguien piensa que, no, que el de este caserío tiene que ir más lento

un hijo puta. Y sus a mi terreno, y como yo no le puedo ver, pues la chica utiliza la red, pero, pero que sea más lento que yo. Entonces, bueno, pues esa es un poco la filosofía. Pues, os he dicho que empezó así la red de, de Gifinel,

a

A, a los icullos a poner cámara y tal, porque ya cuando empezó ese tema enseguida se decía en como hemos dicho que la limitación es la imaginación, uno de ellos, uno de ellos dijo enseguida, bueno, ojo, yo pongo una web que aún en, en el icullo y

directamente a Caserío. Ellos mismos, ¿eh? O sea, si telefónica ni nada, me cogen, oye, mira, aquí hay postes porque hay

tiene ninguna retribución por eso y nada, no es un negocio pues lo han hecho lo han hecho para dura, pues, hecho eso? pues en Cataluña han empezado a poner fibra a los caseros sin contar con ninguna operadora incluso son tan burros tan burros que bueno, internet hay unos puntos de neutros de comunicación que todas las operadoras intercambian ahí su tráfico que es digamos los cruces de las grandes automotrices

cruce neutro que, que se intercambian las, las grandes operadas intercambian el tráfico de internet donde está el medio la cuestión esto es lo que han hecho ha sido meter fibra ahí y enlazar su red su macrored que tienen los vía fibra a un punto neutro de internet, con lo cual ya no dependen para tener conexión a internet ya no dependen ya ni de telefónica, ni de nada aquí si hacemos una conexión, pues sí,

pero aquí son tan burros que ya han, se han movido tanto que ya han metido una conexión de fibra que une su red de Giffiner al punto dentro de, de Cádiz. Entonces, todo Dios que se conecta vía, vía esa conexión paga los gastos compartidos, no es pues que ahora Giffiner diga, vale, yo, entonces yo soy, ya me he convertido en operadora y el que se quiera conectar,

es tema de filosofía. No estamos hablando de temas técnicos. Como os he dicho, aquí el tema técnico es una mierda. Esto ya tanto que aquí técnicamente se hace casi todo. Estamos hablando a nivel filosofía. Y filosóficamente, y sigue siendo lo mismo. Aunque haya crecido y se haya despedido tanto, sigue teniendo esa filosofía de compartir y colaborar. Entonces tiene esa conexión, pero esa conexión se separa

ki

Huy Länder

digo que ha sido siempre siempre en el buen sitio la palabra

Que no empiece todo el barrio

un poco ya

se ve la posibilidad de, de hacer una red o lo que sea, viendo las, cada edificio que, que, que cómo esté

Ya hemos pensado dónde se puede poner esto, que es donde todo el barrio, o sea, desde ahí se ve los tejados.

de principal, no sé qué, no sé, de 20 euros al mes, lo que sea, no sé, creo que era 20 euros al mes, el básico, con un mega de conexión, no sé que, que han sacado ahora, porque como todo el mundo tiene derecho a conectarse, han sacado una conexión, ¡guau!, wow, que se paga 20 tantos euros y tienes una conexión de mierda, 20 tantos euros al mes, que sale pues, al año de 250 euros, lo que sea. Pues con 250 euros

Una vez que pagas, pues la, la instalación de eso ya no pagas nada más. Aquí ya hemos dicho que no se paga la conexión, la conexión es gratuita, ya hemos dicho por conectarme. Yo pago la instalación como se, como se hacen los, las carreteras. Si pagas a la cerra, claro, pues no hacen gratis, lógicamente. Una vez que está hecha, joder, ¿por qué que estar pagando siempre? Basta que cuando hayan salido algunos baches, pues bueno, se haga un pequeño escote,

no hay que poner una cuota por el uso de esa red cuota por el uso de la red

básico que ha sacado el, el gobierno como conexión eh, básica a la cual todo el mundo tiene derecho. Pagas eso un año. Lo que pasa que con eso pagas 250 o 200 y en un año y siguiente otro 250 y siguiente otro 250. Aquí una vez que hagas tu, tu instalación,

voy a hacer tal, igual, y pues, poner aquí un pequeño servidor, para que haga bien saber qué ocurra. Vale, pues tú eso, coste, si quieres,

buena idea, el ayuntamiento puede poner una especie de servidor para que los eh, vecinos puedan eh, hacer ciertas gestiones, como lo hace por internet lo puede hacer vía su propia red bueno, ¿es igual que hacerlo por internet? pues no porque bueno, seguramente en esos servicios de los que hace un ayuntamiento la velocidad no sea tan tan eh, drástica, tan

no la diferencia de tener que utilizar esta mierda de conexión o tu gran conexión. Pero bueno, por lo menos la seguridad de que no te estarán controlando, no estarás utilizando tu propia red, no tendrás ese, ese control o ese posible control de los organismos oficiales. Al final utilizarás una red propia. Entonces, sí, hay casos que técnicamente no avanzan

aquí no os dicho, pero también se puede hacer para que se oiga la radio vía internet, si se le querrá, ya, y tal. con mucha más potencia que, que, que por internet. Por internet ya hemos dicho que ancho de banda es ofrecido, aquí al tener mucho más ancho de banda, se hacer videoconferencias y muchas cosas. Pero sí que hay que pagar el eh, no, no, eh, supernodo entre todos. Sí, eso, pero eso lo decide el barrio, yo no voy a entrar a decir, eso sí que es colectivo. Sí,

es colectivo y lo pagaréis como decida, lo haré. O igual yo no sé que aquí, pero igual aquí hay un millonario de la hostia dice, no, me ha una idea de puta madre y lo paga él. No sé. Pero eso es decir. Y eso tiene, tiene un presupuesto, tiene un gasto que, que, que lo sabréis todos, porque supongo que la razón del cárcel a los regalos tiene este coste y luego vamos a dividir el coste entre los vecinos que, que en un principio estáis interesados. Y hace falta...

O sea, por ejemplo, las casas están bastante juntas. ¿En ¿eh? cada edificio poner un nodo de esos o...? Sí. sí, sí, porque bueno, hemos dicho que hay dos posibilidades. O hacerlo así, contando cada casa, o creando una especie de, de, de red, de malla, que en inglés se llama mesh, malla, pues para que este lo a este, a este, a este, a este. Pero tecnológicamente es más difícil y los nodos son, en este momento,

Si dos casas están muy, muy, muy cerca, o incluso pegadas, no tienen que poner dos. Se puede hacer, uno pone y el otro une por cable. Imaginaos, si las dos casas están juntas, son dos casas, o dos edificios, pero pues están pegados. Basta que uno tenga el nodo y el otro, pues por cable, como es el cable ya, ya de la o sea, de, la de la antena televisión. va por cable a, a tu casa. Sí. Ahora, que iba a a ver, va por cable, eso ya os he dicho, depende de cada eh...

Si la vivienda tiene muchos pisos y, o si el edificio tiene muchos pisos y muchas ventanas, por normas con las cosas que se lo hace, si este es el edificio tiene 3 pisos y izquierda y derecha y aquí pongo la antena, pues yo sin hecho el cable por, por el portal y bueno, pues aquí en el portal en el segundo piso en medio pongo una peita de que si la casa no tiene las paredes muy anchas

todos cuando contratéis un, un alambre que telefónica, os da el aparellito ¿sí? puede ser que, que llegue para la conexión a todos, o igual si las casas tienen mucho cemento y mucho forzado... La, o sea. la antena es la que hace la conexión con el cruce. Por eso he dicho, lo haya dentro del edificio, pues depende de cómo es el edificio, depende de cómo sean las paredes, depende de la malla que tenga dentro, si tiene mucho hierro, un poco, dale, en vez de poner así,

Pues, eh, hay que poner uno en porque resulta que tiene unas paredes, paredes de cemento de, de de y además pues alguien se ha ocurrido que para que resista más hay que meterle malla en el hormigón y a eso han creado ahí una jaula de fara llena hostia que ni entra ni sale en las ondas entonces pues ahora hay que poner tres, uno en cada aviso o igual el propio edificio dice no, no, aquí nosotros, si sí, las ondas sí porque hay que conectarse al, al cruce al dentro del edificio, el grud de las ondas aquí son muy naturales y muy

y a todas las viviendas luego iría un cable allá al edificio luego cómo gestiona esa conexión pero igual resulta que en un solamente se va a conectar uno entonces no hace falta montar esos pollos de gas se monta la antena exterior para tener la posibilidad, luego si algún vecino quiere conectarse que tenga esa posibilidad personalmente para un vecino, igual echamos de aquí un cable y va chuta depende pues de, de, de cada vivienda de cada edificio cómo quiera gestionar su, su conexión lo importante es

Vamos, la antena comunitaria de la tele, que tiene los edificios. Eso es importante. Se pone eso. Luego, que se conecta ahí? La que quiera. ¿Cómo será la conexión? Pues como quieren los vecinos. Por eso os digo que el coste de, de instalación de esto depende un poco del edificio, de cómo lo quieran hacer, qué lo que quieren hacer, cuántos vecinos quieren conectarse... Pero, pero los costes son... Pff, la mierdilla. Si os ha dicho que...

cachar cable de red. Pues el cable de red vale dos duros. Que hay que poner un switch, no sé si vale 50 € o si hace 36, pues 10 € cada uno o lo que sea. El el, el se que, que habría que poner aquí también, pues vale por los 50 €. Lo es que les digo, o sea, que si en el edificio se quiere conectar se va a conectar solo una persona porque los demás no quieren, el costo tendría que afrontarlo a esa persona sola

costo de esto... ...el costo desde la antena de arriba... ...hasta, sí. mi, hasta mi ordenador, por ejemplo... Sí. ...si soy yo solo en mi casa... Sí. ...y también puedes hacerlo de otra manera... ...es decir, vale... ...yo sé que mi edificio solamente el voy a utilizar yo... Y ...los demás ya se han negado rotundamente... ...y aunque les toque la teoría... ...no se van a conectar... Uh -huh. ...bueno, pues hay que ver... ...porque igual te ahí arriba... ...y si eres tu balcón... ...hay visión al, nodo, al supernodo, al cruce... ...pues igual pones en la ventana...

Porque las antenas son pequeñitas, ¿eh? ¿no os creéis que ahora vas a poner una antena telefónica de esas de, de no, radio pedido? Son antenitas así, pones ahí ¡tac! en tu balcón, mientras haya una visión directa y dices, bueno, pues yo lo hago así, pongo esto, pongo aquí la visión al cruce, pongo aquí mi antenita, como si pusiera, en vez de utilizar el, la antena comunitaria de la tele, pues pongo en mi balcón la antena de la tele.

Ya sabe que nadie más lo va a utilizar, pues lo pone así. ¿Qué es lo lógico? Que si en una vivienda todos van a tener su pequeña antena de televisión, por poner un ejemplo, para ver la tele, no es más lógico que mañana. poner una comunitaria, que a nivel de, de, de calidad vais a salir ganando y a nivel de costes también vais a seguir ganando en vez de poner cada uno vuestra batería. Pero eso depende de cada vivienda.

Por, bueno, por el de wifi.net o sea, nosotros eh, si entráramos como como a Castaño en wifi.net entraríamos bajo la licencia de wifi.net ¿no? Sí, a ver, ¿cómo has dicho? Eh, bajo unas premisas, digamos ¿no? Vale ¿Cómo se dicho? Entonces, sí, bueno sí, sí. igual entonces eh, nosotros podríamos constituir en gastaño si saliera la idea o sea, podríamos constituir una asociación de una asociación de internet de Castaño por ejemplo, castaño.net o una historia

castaña de internet o una movida así, ¿no? Podríamos crear una asociación dentro de esa, de esa licencia, ¿no? Sí, no, no, es que no tiene nada que ver, a ver. Es, digamos, el que ejerce papel de el operador, el que tiene las comunicaciones, el que aporta la comunicación a, a la CMT. Que muchos habréis oído, al ejercer un poco en el mundillo, habréis oído la, la, la hostia que le dio en el Ayuntamiento de Málaga de 300.000 euros por poner la wifi municipal. no No le dieron...

que vaya a hacer un organismo público para que no haya eh, problemas con la libre competencia pues crear una especie de reglas y la principal la más importante es que cuando lo hace un ayuntamiento no cuando lo hace una asociación de vecinos ¿eh? la asociación de vecinos está exenta pero cuando lo hace un organismo público lo primero y ante todo lo tiene que notificar ante la CMT lo tiene que notificar ya lo demás ya es secundario

muy importante que tenga que notificarla. Pues estos de Málaga pues son así de gilipollas y pensaron que era más chulos que nadie y no lo notificaron. Y la CMT les dijo oye, que os va a ir una multa, ¿eh? Y los de Málaga en vez de notificarlo que es una chorrada de notificar, decía, nosotros vamos a hacer esto. Vale. Y a hacerlo se pusieron a chulear a la CMT que es el organismo que regula todo esto. Se pusieron a chulear a la CMT y decían, no, no, no

Nosotros, al ser un servicio de autoprestación del ayuntamiento hacia ayuntamientos ¿eh? no estamos obligados y la CM dijo que sí que estáis obligados notificarlo. Pues se puso chulo, todavía. ¿Y <coughs> ¿Qué más lo pasó? Pues clásicamente le endiña una hostia de sentimientos. Y además, por ley hizo una notificación de trámite. Pero la multa no fue

¿Por qué pusieron la wifi? Pues porque no, notificaron. Y bueno, hay por ahí que dicen que no notificaron, que lo hicieron queriendo por hacer publicidad, o propaganda, o, o darse un énfasis, o ayuntamiento muy tecnológico y además actuar en contra de la CMT diciendo, oye, nosotros queremos hacer un servicio público, aquí viene la, la CMT, los hijos de puta nos han dado la multa, y muy sencillo que notificara, el ayuntamiento de Málaga que notificara que va a hacer eso,

ahí se hubiese acabado ¿eh? Ni multas ni Porque en Guifinet, en Cataluña, están implicados... Porque esto no es solamente social, que se hace a nivel pueblo. Esto, como es una república como las características públicas, lo pueden utilizar las personas...

propias normas, pero siempre hay una norma principal que es la que debe aceptar toda la asociación o todo grupo que quiera funcionar bajo bifinete. Que es aprobar una licencia un contrato o un acuerdo muchas veces digo contrato o licencia y todo el mundo dice, oh, ya empezamos con las hostias. Es un acuerdo de colaboración ellos le llaman XON que es Xaxa o Berta, Libre y Neutral 3

dice, principalmente, que esa red se va a gestionar libremente, neutralmente y abiertamente, que no va a haber limitaciones, y además, cualquier persona que acepte esta licencia estará obligado a, a prestar sus servicios eh, del mismo modo,

si la red de San Malvide enlaza con la red de Castaño, los de Castaño no van a decir vale, los de San Malvide no vais a utilizar esto, ¿eh? No. O no va a decir, vale, pero el tráfico que queda de San Malvide va a ir a menos.

parte de la red. Tú vas a poder utilizar

por ejemplo, podrías utilizar la red de gastaño para comunicarte con uno de, de, de, sí, si de Zambalbide. Si llegamos a crear la red de tal manera que llegamos al Daribi, uno de un aquí está la red de Daribi, y aquí está Irún, y vamos, de Daribi vamos a Irún, de Irún a gastaño, y de gastaño a Zambalbide, y si yo quiero comunicarme con uno de Zambalbide, lógicamente te tengo que utilizar parte del, de la red de, de Irún, que de, aquí no sé qué conocéis la bra, aquí utiliza la red de gastaño, y aquí la red de Zambavide.

permito ese uso li libre de la red. No si uno de las dañones de agua le diría que yo lo podrá utilizar. Pero si nosotros el Card, ponemos un servidor de películas como habías comentado antes podremos restringir el acceso a ese servidor. ¿no? no el uso de la red pero sí el acceso al... Eh, sería muy, discu muy discutible. Eh, sería muy discutible porque habría que mirar con lupa a ver qué dice

porque la licencia también dice que eh, hay que compartir y que hay que permitir el, el, el uso del contenido de la red. Eh... Pero por ejemplo, Le, legalmente puedo poner una contraseña web. legalmente. Legalmente habría que mirarlo, pero filosóficamente no se entendería que si tienes un servidor de, de películas, restrijas solamente los de

Si has hecho la red con la filosofía sí, de que vas a andar a compartir... Películas o fotos del barrio, por ejemplo, que solo ¿Qué? interesaría que cogieran... Ah, pues claro, es que hay cosas que no dicen, no, es que no. no, que... Fotos, no. Claro, Pero cosas que sean, eh, digamos, de, de interés público, si es de interés público para los de Castaño...

...público, si son de interés público para Castaño, ¿por qué no van a ser para los que se han molido y para ya, y no David? ese tipo de cosas, sino me, me refiero a un ámbito privado en el que... Sí, no, sí, sí, o sea, por supuesto. Poner, Tienes derecho a poner... De, incluso... Está metido en la el Carte y manda el acta de la, de la sí, asamblea sí, sí, del otro día... Por, supuesto, por supuesto, no, sí, interesa que sepa los de Yarson y los de... Esto, lo que no se impide aquí es que, que haya ciertos servicios restricidos para cierta gente. No la red, ya no digo el camino. No, no ya, ya no, no la red, no, pero hay no. servicios, ¿no? incluso hay, hay empresas... empresas

que prestan unos servicios, como TASIA, Hay que prestan un y que igual pueden tener acceso a esos servicios solamente pues unos que están pagando, pero por el uso de ese servicio que da esa empresa. Tú si quieres utilizar esos servicios que da esa empresa, que letras a ver qué hace, también no da igual. Pero si quieres utilizarlo, pues igual tendrás que pagar. Pero no por el uso de la red ni nada, sino por el servicio que está ofreciendo esta empresa. Que está en un servicio auxiliar que puedo utilizar la red para eso también. Pero además a tal cómo está el, el tema con la crisis, joder, pues que te

las pequeñas empresas y pequeños autónomos también, que tengan posibilidad de hacer uso de, de redes que su negocio y hacer cosas que igual con la con internet no podría o les gustaría más caro pues también es una ayuda y no le echabas a limitar me refiero ya Entonces, a contenidos sí, sí, no, eso, o por ejemplo eso, el salto hacia internet digamos. Y... Ah, el, salt, a ver, el salto a, a internet eh, se limita lo primero por temas legales porque, no, porque la ley sí que dice que no se puede

Eh, ofrecer la eh, Internet indiscriminadamente, con lo cual si ofreces con un acceso total de libre y público para todo el mundo, igual tendría algún con la ley, nunca ha habido ningún problema, o sea, nunca ha ido a CMTA por una persona concreta o lo que sea, pero bueno, igual habré que estudiarlo, pero más que por tema legal, porque nunca ha habido ningún problema, sería más cuestión de, de uso, de ancho de banda. Si todas las redes Amarvideos y Arturo, Onda Reveal, lo que sea, están utilizando esta red o esta conexión a Internet que ha puesto la auto del Carta A,

no da. No da. Entonces, la conexión de internet pues, sería lógicamente pues restringido a la auditorio carcelar. O sea, no pues si tiene internet allí, accederá, pues, su conexión a internet utilizará su conexión a internet. Si no tienen y son pocos usuarios, pues igual les podría decir, ¿eh? no, ver, si sois 3

Yo, si tengo una empresa me interesa conectarme a internet porque necesito un mínimo de ancho de banda igual pero también me interesa conectarme a Gifinet puedo dejar por ejemplo por la noche, que no, yo no voy a utilizar mi conexión abierta al, al barrio o abierta a la red y cualquiera que, que tenga esa conexión adicional a internet podrá... Sí, sí, pero lo hecho, puede ser que haya esta conexión principal del barrio pero pues este por su

de lo que sea igual esto no es suficiente tiene su propia conexión en internet ¿vale? pero igual dice no, pero ya que entramos en esa dinámica de colaborar y tal ¿vale? siempre cuando yo no lo necesite ¿vale?

ocho casas se conectan a internet con una, un acceso comunitario y luego compartirlo también con Wicine no ir solo por el nodo de internet sí, el nodo central, sí, sí. Sino tener el suyo propio pequeñito si tenéis esa filo filosofía de compartir y además de, de esa conexión pues hay un edificio que tiene una conexión internet y están comparando sus vecinos pues igual puede decir mirad, mientras no me petéis las conexiones y tal vale, yo también voy a aportar servicio a la red

a la propia red de Castaño, que será que, aparte de, de, de esta conexión, os permitiré también. Este edificio dice, vaya, curadas, os permito también utilizar un poco la mía. Si este está un poco petado o lo que sea, tal, pues igual puedo utilizar este. Cuantos más recursos ofrezcan, más beneficios para el... Hombre, esto pues, lo habré más, más, más sencillo compartido de esa manera, es decir, comunitariamente. Digo, el nodo está muy bien. Eh, como he dicho, al final lo que creas es una red, y dentro de la red...

para que el, todo el barrio sepa un poco las condiciones metrológicas de la zona? ¿o? No, me refería eso simplemente por el costo, porque para que el, el que se vaya a conectar vea claramente el costo rápido, bueno, pues si ya lo estoy compartiendo, ya tengo una cuota, ya lo que hay, y aparte accedo a la red wifi net, sí. eso quiere decir que lo veo mucho más fácil de implantar. Pero también esto, eh? ¿También si la luz al cartera tiene una conexión, es la misma conexión que tiene una casa de

en cierto sentido de internet, con unas prestaciones muchísimo mayores, con una eh, independencia muchísimo mayor y con una libertad muchísimo mayor. No estamos exentos de internet porque bueno, yo también tengo el derecho a publicarme con mi vecino de, o con mi amigo de Pamplona por, y por desgracia, porque si no lo puedo hacer, tendré que utilizar internet, pero para ciertas cosas de ámbito más local o más digital, pues se puede hacer así. Y llegará un día que

Si Castaño se pone en esta última marcha sería la semilla de suanería. Hemos intentado otros proyectos, algunos van más despacio, otros más rápido y tal, pero nada ninguno está cojando tanto como, como Castaño. Pongo que será también por el, por el entorno del barrio. Entonces, bueno, esto es un poco la, la mama rachada. Esto es por eso. Os quería explicar un poco con carreteras, porque cuando empiezo a explicar a gente que no tiene tanto

hago ese internet es gratis tío. No nada más. entonces queremos evitar esa concepción de gifinetes para obtener internet gratis no, es para conseguir internet más barato incluso si quieres mucho gratis depende del que sea la conexión como lo hace. igual le cuesta uno si no, no, no, no, no lo comparto o sea, lo comparto pero ya no, no, no, no, no el ya lo puedo eso depende pero te posibilita que otros opciones se conecten y posibilita que haya

si tienes un problema de conectividad aquí quién tienes que llamar? Eh, por ejemplo, la no cintatis sí. no será digo yo, o... no, a ver, la estructura hay que pagarla, en Cataluña se han extendido tanto que bueno, pues en Cataluña hay instaladores eh, profesionales todo porque me estoy asando ya hay instaladores profesionales que para los que no son muy frikis y no quieren empezar a ponerse su antena, que es una chorrada pues le puedes llamar a un instalador y te lo pone

Aquí en Escalería todavía no hay, vamos a empezar. De momento, los que estamos haciendo, estamos haciendo a nivel de voluntariado. Eh, lógicamente, cuando esto se ponga un poco en marcha, sí que habrá instaladores profesionales. Incluso puede haber alguien aquí del barrio, que sea instalador de telefonía o de televisión o de antenas comunitarias o lo que sea, que diga, oye, pues, mira, chico, a mí me interesa este tema, porque además le puede dar un poco de vida también a mi negocios que últimamente anda un poco a dos velas. Oye, pues él enseña

de ese, ese profesional antenero del barrio, el que diga bueno, pues, eh, la, el mantenimiento de esa red, pues lo hago yo. No, pero yo digo algo más sencillo. Son las 11 de la noche, me he quedado con internet y no puedo acceder. ¿A quién le llamo?

Pues si Ahora, por ejemplo, puedo llamar a Telefónica o... Y no te hacen puto caso. Te... No. <risa> no. pero bueno, <risa> es en el nuevo... Es en el Le llamo a la segunda puedo... o a la tercera. A sí, no, sí o, porque a mí... leche, pero... Teniendo en cuenta lo que es, que no es un servicio comercial, vale, eh, puede ser, si ha llegado hasta un punto que hay...

...instaladores que están de guardia 24 horas... ...porque imagínate que nos saldríamos de algo como en Cataluña... ...a los 15.000 nodos... ...entonces ahí hay, hay negocio donde meterse... ...entonces hay instaladores que igual incluso ofrecen... ...el servicio de mantenimiento a 24 horas... ...y los procesadores sí. llamar ellos... ...al final... Eh, ...nadie es responsable de tu nodo... ...porque lo has puesto tú... ...entonces será un poco responsabilidad tuya... ...si funciona o no funciona... ...tú sabrás, si no tienes ni puñetre eso cómo funciona... ...tener contacto de alguien que sabe...

Por si algún día no funciona, pues hacerlo. Pero tener la libertad de llamarle a ese o llamarle al otro instalador o llamarle a mi colega que ya ha aprendido del tema y me puede ayudar. Si tienes el ADSL de Telefónica, aquí no puedes llamar a Telefónica, nadie más. Aquí, al final, es un aparato tuyo. Si no funciona, pues tú sabrás a quién llamarlo. No, aparte, que le llamas a Telefónica porque ahí estás, sí, sí, no es. estás pagando. Y aquí no, no, no estás pagando por el servicio. O sea, aquí yo creo que es un poco... ¿no? Si tú echas ya la, la brea, es que ya sabes echar la brea, entonces ya mantienes tú. ¿no? O sea, no, sí, no no. tú, ¿no?

el primer día que te falla igual no sabes de qué es pero si luego aprendes igual no o sea, te dicen cuál es el fallo igual a la siguiente sabes ponerlo así, ¿no? sí, es una cuestión de autonomía al principio. tú creas tu red, tú eres responsable de tu red y de su arreglo personalmente pero también funciona como comunidad o sea sí. al final es una comunidad de personas autónomas que están creando la red entonces si tú no sabes hacerlo hay gente que sabe hacerlo, es estar en contacto

esa con, con esa comunidad de gente que, que sabe hacerlo como, como os he dicho, en Cataluña sí que hay eh, instalaciones profesionales, pero sí hay que hay gente también voluntariado que funciona, como estamos aquí, por el propio servicio de crear o por el propio, propio placer de crear esa, o involucrarnos en ese proyecto libre Entonces, pues aquí también si se crea, pues supongo que en el, si en el barrio ya se ha acontecido un poco, pues en el barrio también habrá gente que sabe instalar o no instalar, poner quitar no,

una ventaja porque aquí te puedes conectar a internet, aquí siempre te conectas internet mediante un nodo que ya tiene internet entonces si, si esa conexión a internet es la que falla, siempre puedes elegir otro nodo eh, para salir a internet por otro lado pues si ese nodo es del ayuntamiento, o si es de buscar altelo si es de telefónica, si es lo que falla no. puedes elegir otro, es si es la diferencia. antena del barrio la que falla, pues ahí el, el vecindario se quedará

sin internet, todos saldrán a la calle y tendrán que poner la, pero la es antena como, de pie. Pero, pero es, es como cuando falla el, el, el repetido comunitario de la tele. Lo pasa que allí, es. Es el, el, el, pero, pero tampoco te lo ponen al instante. O sea, no, cuando falla la tele, por muy personal que sea, tampoco eh, al segundo está funcionando. Aquí lo mismo, lo que pasa es que aquí no depende de una estructura comercial. Esto, esto no es una estructura comercial, es una empresa que lo vende. Sí, y como ha dicho Unai, si el problema es de, de este acceso a internet...

Que ha petado, y si como habéis dicho, pues hay otro vecino que también da a compartir, porque en su bloque que está compartido en internet vale, si ha petado esto pues otro vecino pues podrá ir pues, lo que y bueno, teológicamente no

E, eta nijal, nijal, tulota, nijal berdute la antena, nigo barna ez gora teiatu eta nijal berdute? bueno, hori zure bakila da. Jari esakizu, salxera bat duenea zehar, eta duenea zehar un zanguango dela ostia, bai, ba, duzuarekin hitzain, bai, nijal berdute, baina esu takantideakile. Norbaite lagunduko dint, e, norbaite kontraktako dut du, norbaitek hau orten duta egiten dut,

Zoko ediziokoa jarri bakin daute, bai, bai ediziokoa no etortzen da herria, bai. Bien ha dejado tenuto a mi ¿Sí? eh, bueno, amigo de Surrengoa. Basque finia se sortea da eta Azuainelatik da. Saso zaio Sofia ordi, antzolaan adelanto la calidad es que lo regalado. Zena de bueno, ahora, aste batean jarriko ditugu 3 eta ondenen artea gola bestek ere ikasten dugu jartzen. Eta gero gero, gero ta gente geia go daki egiten. Por la concejalía antolatua esker yo creo que si sale aquí tal de

El barrio, ¿no? bueno, entre todos haremos, pondré, yo creo, poner el supernodo y luego entre todos ayudarnos a poner en cada casa. A ver, los lo principales, hoy empezamos con la caso. casa de Pablo y vamos un grupo, ay, ay, ay, ayudamos ay, pero... todos. Mañana hacemos en mi casa ha pasado la tuya y entre todos el barrio tenemos que ayudarnos a ir instalando todo. Y sería la mejor manera. Sí, porque después es otra forma de tener estar siempre... de paso estar todos sabiendo lo que hay que hacer

a de montar un servidor sí, también para... Ya os cuenta eso. que la red al final no es una red de alguien, es la red del barrio, con que moverse el barrio para ver si funciona o no funciona. Y si no, y si no funciona, ¿qué es lo que no funciona? Pues es verdad que, como en Cataluña, a la hora, cuando hay, ya hay 15.000 nodos de ese tipo, o sea, es casi casi obligatorio que haya empresas o antenistas que se dediquen a eso, o sea, porque... No, es internet, o sea, otro internet. ¿no? Porque hay...

Hay, hay esa necesidad. Y habrá gente que por comodidad o porque está aislada y no tiene la suerte de gente que sabe eh, arreglar, pues que necesitará contratar a alguien para que le arregle la, sí, sí. la red, pero bueno. El que viene a ver un poco lo que es Gifinet, podéis ir a la página de Gifinet. Gifinet escribe G-U-I-F-I, No tiene nada que ver con Wifi. Aunque fonéticamente se parece mucho, no tiene que ver. No va por ahí el tema. El tema es de, la primera g es de g

fi pues pues fi no sé qué cu

Si ponéis la primera S, pues S en catalán, en catalán, si ponéis S, pues saldrá un poco la página en español. Y aquí un poco explicar todo el tema, pues experiencias que sí.

son miembros del río se lleva un control de cómo funcionan los los nodos se grafica los

y Finesios Calería es lo mismo que hemos hecho, hemos hecho antes wifi.net pero poniendo antes el canal

es la leche y empieza a funcionar va al saco la, el próximo asalto que es

se va a quedar ¿no? y ese nodo desde un primer momento estará preparado para hacer los técnicos de conexiones no quedarse exclusivamente porque crear un nodo que alimente solamente el astaño o crear un nodo que, tenga, que esté preparado

if one is

un poco,

enganchar empresas y organismos públicos que no nos presentemos solamente como unos frikis que quieren hacer un, un tema, una locura, sino

supernudo, así, echando por la brava, a ver si esto ponemos aquí, pues sería por los 300 euros y algo menos de 400 euros a ver, menos de 400 euros si los de Irueche son majos y nos dejan ponerlo ahí encima si no nos dejan, pues claro, ya, sube el precio y ya tenemos que implicar igual el al alitamiento porque aquí hay que poner un poste y claro, pues ese poste, aquí, para meter

Sube más o menos. pero esas ya son cosas digamos eh, accesorias, lo que es el, la tecnología pero esos 400 euros que estás diciendo para... suponiendo que lo pongamos sí. en el wheelchair se está contando a... a precio general del barrio, poner eso solo 400 euros o es lo que va a costar a cada casa no, no, el superlodo el precio total, total va a ser 400 sí, sí, euros sí, sí, sí.

Pongue el poste ahí arriba, eso es. No no que, es que pueda... Pueda no, no, no, no, lo permita y lo eche que lo tenemos que poner en la rotonda, costará 600. Pero oh. se, divide, ¿Se, divide? Que se divide, entre todo el barrio. Eso es. No es el costo no, por claro, cada conexión. Costo, ¿Sí? nada, no, no, nada. no lo había, no lo La hago postear eh lo principal. no la comunicación. También hay Hay una ley

veía que en la rotunda hay un poste de, de los unipas y tal hay una ley europea y en España también eh, sacar una ley eh, referenciando esa ley europea que indica que la infraestructura utilizada para um, comunicaciones para, para telecomunicaciones tiene que compartirse eh, cuando empezó el tema de la telefonía móvil ya os acordaréis que iba movistar

pasado tres meses midiendo todo y después de medir todos se han dado cuenta que allí hay que poner un repetidor. Bueno, ya lo han puesto nosotros a 10 metros otro. A 10 metros otro. Entonces, ¿qué pasaba? Si os dabais cuenta, en un sitio de Telefónica ponía su póster de telefonía móvil, a los 10 metros había uno un poco más pequeño que era el Y eran como champiñones, siempre estaba para mí a parejas. entonces esto se regularizó y es

acuerdo, interviene el ayuntamiento o el que sea. Pero cojones, va a tener que compartir. O por las buenas por las malas. Entonces aquí pues es lo mismo. Están los munipas ahí, está eso, pues se puede ir al ayuntamiento, o sea, decir Ay, mira, señores, que hay leyes que están diciendo que se si hay un poste para comunicaciones que lo que, que es compartir esto no poner a cinco metros otros munipas. Pues si en la rotonda hay uno de, de munipas, pues

como está en el centro. La zona es todavía. Bueno, bueno, eh au un momento are

bereko baita ikusten da zehazki ze berde, zer bez berde, horriko de baimenak esatu eta hori. Ordan gatik izatu el coste. Coste en supernova ya se hecho

esa red, como es una red global

se a poner y vosotros sabréis cómo se va a pagar eh, si lo hago yo yo como empresa no, ya os he dicho yo soy tarotista no, no vivo de esto y si pongo esto será para luego intentar enlazar esto con algún otro porque me encanta y me parece que es un proyecto, un proyecto que tiene que llevarse adelante no voy a tener ningún beneficio económico que se va este tipo o sea, no, como os he dicho no he venido aquí en no la empresa lo no siguiente sé, paso es

nosotros definir dónde lo a poner, con quién tenéis que hablar, eh, cómo vais a hacer para compartir gastos, si la doctora Carta va a asumir si gastos y el barrio los otros, o sí, no, eso, ¿no? Eso, ¿no? Eso pero hecho. eso ya es tema posterior. Caso, no hoy, hoy se ha hecho una reunión, aquí estamos 20 personas, no debe que ver con la representación del barrio, aunque este proyecto vaya adelante con las personas que estamos aquí, problemas legales, licencias, no sé qué, algún tipo de problema...

Ya, ya os he dicho, o sea, legalmente <coughs> punto número uno, como no intercine ¿Sí? ningún organismo público eh, ni siquiera habría que pedir, eh, eh, enviar la notificación pero bueno, como GIFINET tampoco se quiere pillar los huevos notificará, como GIFINET eh, legalmente incluso la CMT tiene un escrito que dice que las sociedades de vecinos pueden compartir y pueden dar esto porque cuando sacó la CMT su

circular diciendo que, ojo, los ¿qué tal cuando salió el tema de Málaga la gente empezó a acojonarse y la CMT tuvo que ir a marcha atrás diciendo, ojo, ojo, ch -ch -ch -ch". no os espantéis a todos a ver, que lo que estáis haciendo es legal que las acciones decimos, pues eh, compartir internet que los ayuntamientos pueden hacerlo siempre manteniendo unas ciertas pautas pero podéis hacerlo, pero es legal se refutina bajo el amparo de que Kifilet es un operador legal problemas legales ni buenos morales bueno. porque lo primero que te dice la gente es, joder

Sí. Pero, yo? ¿Cuántos móviles hay aquí? ¿Quién te mueve la mierda? ¿Cómo voy convencer yo a todos? Los... Tenemos... Eh, el, el móvil está emitiendo a dos vatios eh... Ese es el argumento, ¿no? Perdona, ese es el que he oído yo Este es, este es, a, este es a, a dos vatios Vale El supermodo emitirá 300 milivatios 300 milivatios es 1 eh... bueno, mil milivatios son, es un vatio.

Ya, el supernodo está emitiendo a 300 milivatios. Pero es que además no lo tenemos aquí a un metro de, del cuerpo. O aquí metido al lado de los huevos. Te a 50 metros, a 100 metros. Con lo cual, la, la, la, esto que a venir, las ondas que van a venir, me vienen muchas más ondas. Por todos los rollos que hay en casa, o el wifi del vecino, o el microondas, o la propia luz, la propia televisión. O el sol. O el sol. Eso es como... Que, eso es que un mucho ¿no? Esa contaminación...

De ondas que recibimos sin esto. O sea, el wifi que pones en casa te da mucho más que... Sí, sí, sí. A ver, el wifi, eh, todo es tema de potencias y distancia. Bueno, el wifi de casa, el, el del ordenador, si hemos hecho que este emite 300 milivatios, el del ordenador es a 30. Entonces, a ver, el intentar pensar que esto es malo porque está emitiendo, <coughs> es un concepto muy equivocado de lo que son las ondas y las cuestión físicas.

30 milímetros y además con la distancia te crece eh, exponencialmente al doble de distancia baja la irradiación, la densidad de, de, de las ondas cuatro veces, entonces según me estoy separando, crece muchísimo entonces ya 30 milímetros es una mierda en comparación con el móvil que nadie nos preocupa pero eso no es lo peor, a los críos son pequeñitos como tenemos tanto acojón que se mueran con pequeñitos les ponemos unos radiocomandos para escucharle hasta

llora, cuando cada cuando mea, los pequeños de, de 3 4 meses. Y le para que lo oigamos bien, se lo ponemos a 30 centímetros de la cabeza. Pues dice, ah, para que la madre lo diga Y eso está emitiendo continuamente. Y a más potencia de, de estos, ¿eh? Y nunca nadie se ha quejado de eso. ¿Por qué no? Porque no sé por qué hay intereses o hay miedos a lo desconocido que dicen, wifi malo, telefonía mala. No, no, vamos a ver

todas remita a cuestión de potencia y distancia. Entonces, <coughs> el que diga que esto wifi malo yuyu cáncer, checo, tu vecino entra móvil, ¿no? Pues está recibiendo más radi frecuencias del móvil de tu vecino que los que vas a recibir de aquí. Y esto además ayudará, porque bueno, eh, si no se pone esto, imagínate en un, en un bloque de un edificio, si cada vecino pone su wifi particular,

Se si pone seis wifis dentro del edificio tendrá una densidad de ondas. Si se pone uno arriba y uno en el portal que todos lo comparten ya está a más distancia recibirá los propios vecinos recibirán menos, porque ya no tendrá cada uno individualmente su propio emisor de ondas metido en su casa, que es lo que se lo a todo el mundo. No, lo cada uno puede con cable si quiere. Porque... Sí, sí, y, y si alguien no tiene miedo, pues se pone cable, y punto. Sí. ¿Pero es que quiere decir eso que tema de ondas?

Los miedos que hay son irracionales. Pues no sé de dónde ha salido. Pues yo creo que es miedo a lo desconocido. No, gracias, estamos porque estamos recibiendo ondas de todos los sitios tantos... que nunca nos han preocupado y de repente... Porque, porque, porque hay se llama el... telefonía vemos Ese que una antena muere... grande y nos ha confado. O el wifi, el wifi las icastolas. Han empezado a quitar el wifi. Han empezado a quitar el wifi en las icastolas cuando el emisor suele estar en el pasillo a 30 metros de los icastoles

y eso te acojona, y que el profesor entre con su móvil y el bolsillo a dar clase profesor, no te, acojona, te acojona, es que cuando emitiendo dos vatios, y cerca los críos, eso no te preocupado, pues y nadie hombre, dice eso. decir, ir de la papelera y la cartera general, y enciende uno y una entonces, vela y dice, joder, que echa humo la paga. Vale, a mí me, está, me parece ¿no? muy bien que la diga, vale, aquí, de diga, vale, la de no va a ver hondas, por los críos, y porque no sabemos si son buenas o malas, porque todavía no se sabe, no hay eh, pruebas ya definitivas de si son buenas o malas. A ver, no hay pruebas definitivas de que son malas. Una cosa, mientras no se pone que es mala...

No se puede decir que es buena, pero tampoco es mala. Entonces, si por si acaso, por si las ondas son malas, prohíbes el instalar un wifi en el Castola, es que quieres crear un entorno libre de ondas, entonces si haces eso, tendrás que prohibir también, dentro de la Castola, móviles. Tendrás que prohibir cualquier tipo de, de mandos, de, de apertura de una persiana, o lo que sea. O sea. A mí lo que no me vale es que en el Castola quiten el wifi,

está a 40 metros y que se permita a todos y a cables entrar con el mismo nivel de bolsillo. Por hay un concepto muy claro de la gente mezcla, la gente piensa que una onda es un rayo, eso es. Eso es. Y y... No, no transfieren los cuerpos mientras pasan, no. pero, pero los o... rayos y rayos y son eh, ondas ionizantes, son, son otro son ondas electromagnéticas, pero que son capaces de romper los enlaces de moléculas. Las ondas de esta gama de radio, que son ondas electromagnéticas pero de menos frecuencia

Ondas electromagnéticas, incluso la luz, son ondas electromagnéticas, pero de otra frecuencia. Las ondas electromagnéticas de las radios que utilizamos habitualmente son eh, no ionizantes. No son capaces de romper el enlace entre moléculas. Entonces, no son tan dañinas como los rayos X y tal. Entonces, bueno, si estás en, en contra de, de los rayos, lo el hijo nunca ve la puta vida, ¿vale? al médico a que le hagan una placa. En la puta vida, ¿eh? Porque si eres coherente con esto, coherente con lo demás. Tu móvil...

Además, cuando eres en la calle, pones un cartel que prohíbes a todo el que o sea, alrededor tener móvil. Es una situación loca, eh, que yo creo que lo hace por, por la, la, la, simple, la simple ignorancia. Por sí. bueno, pues eso os he dicho que no, ¿eh? no íbamos a ponernos a hablar del tema de las ondas, porque como están aquí, Uf, le eché el tiempo. Pero no tenerle tanto miedo al tema de las ondas no, no es... es...

Aupaia ja, suñesko, du zuen, zuen sai gaude, deslogo era bat, zuekin hau hartzeko, hau lan izatekelako eh ofizialki lental proiektua bibitekoarengana. Ne gure apoie gustie etainda gustilla eta hori gustilla eh sustendu gustiegok oso nokete, Catalunya teke garatu hau ja, eh, eh, urteetan eh, urtetikago

En este caso, cuando estuvimos hablando de hacer esta charla, planteamos en principio hacer diseñar como tres pasos para poder hacer esto. Primero, esta charla de hoy, para explicar lo que es y decidir si hay gente suficiente dispuesta

llevar el proyecto en adelante porque habrá que o sea, necesitaremos gente dispuesta a hacer esto. ¿eh? Eso, eh, el trabajo de hoy. ¿eh? Luego, habrá que decir si se va adelante como, como barrio. ¿eh? Eso no sé cómo lo haremos, pero habrá que... Eh, habrá que decir. ¿eh? Y luego otros dos pasos. Eh, uno sería hacer un taller técnico

para poder ver lo que es un nodo, lo que es un supernodo, cómo hay que conectarlo, eh, hacer un taller, incluso para los que no sabemos de este tipo de cosas, que los que saben más, aprendan más, pero los que no sabemos nada, pues podamos tener eh, nociones básicas. Y luego, en un tercer paso, eh, hacer un australano, varios, para poder, eh, por una parte, convencer, tratar de convencer a...

Eh, a las comunidades de vecinos del barrio eh, para instalar esas antenas colectivas y luego para hacer esa instalación en las casas o en las comunidades que ya hayan decidido hacerlo entonces hacer esos pasos entonces lo, una de las cuestiones es preguntar a ver, a ver qué os ha parecido a ver si hay gente aquí dispuesta a ir adelante con esto o como lo veis

Entonces, lo llevamos sé, para adelante o... por mi parte y sí. Es interesante. Yo sí, no soy del barrio, pero tengo un colega técnico. Todo bien. Sí, pues no sé la